あっ c l a r o q u e s í c、ah. l a、ah. ah. ah. ah. ah. ah. r o、claro、q u e s í o de t o d u e s t ¡Claro que Sí, sí. sí señor. í ¡Sí, s s í Claro que sí.